Bien lo ha manifestado. Don Guillermo, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo me llamo? Muy bien, don Guillermo, nuevamente,、eh, nuevamente, jugando en la política, se había retirado un buen rato, Guillermo, había apoyado de pronto algunas candidaturas, muy, digamos, por el margen derecho y margen izquierdo de las candidaturas, pero en esta ocasión tomó la decisión de ser usted mismo. Sí, Carlitos.、Eh, usted bien lo anota, pues estuvimos un poquito apartados del tema,、oh, no, del tema político, porque de todas maneras he incursionado con algunos amigos que se han lanzado con anterioridad. Sí.、Eh, Guillermo, Partido Liberal Asamblea, ¿por qué?、Eh, a ver, Carlos, realmente yo soy del Partido Liberal y siempre lo he sido. Yo fui concejal del Partido Liberal. Fui. Eh, presidente de la Asamblea, diputado, como usted lo anota,、eh, también por el Partido Liberal. O sea, nunca he dejado esas raíces.、Eh, la verdad se ha dicho.、Eh, en, el, eh, en la anterior ocasión me lancé como por opción ciudadana, pero no tanto por el tema de partido, sino porque es que la ley hoy nos dice que toca conseguir avales y en esa consecución de avales. Cuando no hay espacio dentro del partido que uno milita, le toca conseguir otra opción si quiere aspirar. Bueno, don Guillermo,、eh, volver a apostarle al tema de la Asamblea de con Dinamarca, después de haber sido ya diputado, inclusive presidente de la misma,、eh, ¿por qué se toma eso? ¿Ya O sea, a no era una, como dicen por ahí, prueba superada?、Eh, sí y no. Porque la verdad sea dicha, pues se necesita hacer un buen trabajo en, en Suacha. Y recordando el pasado, porque como nosotros trabajamos tanto en el tema de consejo como asamblea, pues se hacía un trabajo como ser irresponsable y se respondía a un electorado. La parte preocupante es que hoy en día no se ve eso. La verdad sea dicha, pues cuando me dieron la oportunidad, pues、eh, creo haber respondido a una comunidad. No digo que en un 100%, pero sí en un 70, 80%, de acuerdo a las necesidades que nos habían solicitado en su momento, más que todo en obras. Guillermo, son pocos los candidatos pues, que se han venido, que se a n atrevido nuevamente por s o a c h a a poner su nombre a consideración de la Asamblea. Digamos que me c a e n en la mano el número de candidatos. No importa cuál sea yo v e n i d diciendo acá, siempre y cuando sea de s o a c h、eh, a Creo que s o a c h a no debe perder la oportunidad de tener. Una persona del municipio, como usted, que ha sido siempre un jugador de su a c h a no perder la oportunidad de tener un diputado nuestro. Sí, yo, y cabe anotar, ¿verdad? Es que si la gente. Se sintiera realmente de Suacha, los que están llegando y toda la población que nos ha llegado en los últimos años, pero que viven en Suacha y viven el problema en Suacha, tienen su familia en Suacha, sus hijos estudiando en Suacha. Yo, como usted anota, pues la cantidad de candidatos ahorita para la Asamblea pues, son contados con los dedos de la mano, y creo que si Suacha pensara,、eh, digo, la comunidad en sí, En que divinamente Suacha puede tener estos candidatos y los podemos llevar a la Asamblea Departamental, incluyéndome, porque la población la tenemos, la cantidad de electores existe. n Y en lugar de, de darle s los votos a gente ajena a nuestro municipio, donde vienen a recoger un electorado y los volvemos a ver dentro de cuatro años. La, y usted la nota, yo soy de Suacha y siempre he estado en Suacha, ya, ya no, desde el año、eh, 62, viviendo acá en Suacha.、Eh, llevo 50 años viviendo acá en este municipio, conozco la problemática, sé cuáles son sus debilidades y sabemos la necesidad de nuestro municipio para traer recursos del orden departamental que tanto nos hace falta para poder ayudarle al próximo alcalde. Guillermo, usted fue. Asamblea año más o menos que 98, 97? 95, 97. 95, 97 fue esta asamblea,、eh, Guillermo. ¿Ha cambiado mucho esa asamblea a la de hoy? Y... En, el, en, lo que es, en, lo, en lo que es ser diputado, mejor dicho. ¿Cambia mucho ese diputado de los 97 a los diputados que pueden estar hoy? ¿El reto es muy diferente?、Eh, sí, pienso que sí. Porque pues, los problemas han crecido, ¿no,、eh, Carlos? O sea, día a día、eh, se i n c r e m e n t a más las necesidades en cada uno de los sectores del departamento. Y más acá en Suacha, o sea, la problemática de Suacha es tenaz, es tremenda.、Eh, no sé, o sea, que si todos formáramos un solo equipo,、eh, podríamos en algo subsanar, porque en lugar de amenorar el problema, se ha venido sacrecentando. Sí,、eh, Guillermo,、mmm, ¿quién lo está apoyando e l Partido Liberal? ¿Cómo ¿Cuál o m es el, digamos, la parte para el otro lado del Partido Liberal? ¿Con quién está para a l c a l d í a ¿Cómo se hace e trabajo aquí en Suacha? Perfecto, para el tema de alcaldía estamos a y u d á n d o l o al profe Leázar.、Eh, me acompaña un equipo de Diles y algunos candidatos al consejo, entre ellos Carlos Ospina. Está、eh, un candidato nuevo que aspiramos que llegue a esa corporación,、eh, Juli Arteaga,、eh, con el número 19, y Jennifer Parra con el número 16, un agrónoma a que está incursionando nuevamente, en、eh, empezando n la política, e a participar en la política. Guillermo, ¿qué se hizo todo ese tiempo en que estuvo usted como alejado un poco de, de, de frente, pues, de, de ser la titular en la parte política? ¿Qué se hizo? ¿A qué se dedicó Guillermo Pachón? Pues, de todas maneras, vinculado en el tema político.、Eh, una de las personas que estaba al lado de él y lo h e s t a d o acompañando, inclusive estuve en la anterior candidatura, fue Carlos Alberto Delgado, el transportador, un amigo ya de 8 o 10 años.、Eh, y, pues, de todas maneras, no me he alejado, porque exceptuando en esta administración que terminó ahorita en diciembre, Que no participé, pero en las anteriores sí, estuve colaborándole a, al, al padre Jesús Ochoa, estuve ayudándole a Ernesto Martínez, armamos equipo y logramos eso. ¿no? Yo siempre he estado participando en el tema político. De esas mesas que se quedan sin patas cuando llegan a la, a la a tras, cuando hace se el trasteo. Esas mesas son bien raras, don Guillermo. Y le digo a los dos Guillermos, porque ustedes, esas mesas, antes de hacer el trasteo al, al edificio principal, tienen muchas patas. Y cuando trastean la mesa ya para, la, para cuando ganan, las patas se van cayendo en el trasteo <risa> y quedan casi que mesas de una pata. <risa> Más o menos ese es el, el tema, ¿no, Guillermo? Eso, eso es muy cierto. La, sí, se, se arma la mesa. Se desequilibra la mesa, queda sin patas y queda una sola pata que es el que gobierna. Sí, eso normalmente es así. Guillermo, L55, votar en la asamblea s es. t o n g a e tener mucha pedagogía, ¿no? Porque la gente se puede confundir en el retorno. Sí, perfecto, Carlos. Aunque se ha venido,、eh, ya la gente con el nuevo sistema electoral,、pues、ya llevamos varias elecciones con, únicamente con el logo del equipo y con el número, pues ya no es tan complicado. Y en el caso mío, pues es fácil: es、eh, colocar las dos manitas 5-5. Y marcarla en el Partido Liberal.、De、ahí está Guillermo Puerto. Guillermo.、Bueno. Le cuento que Guillermo Pachón,、eh, usted llega a la comuna número uno y habla de Guillermo Pachón, todo el mundo lo conoce.、Oh, sí, e n e sus sitios. En、él. la comuna número seis, todo el mundo lo conoce porque dejó obras, dejó muchas obras en la comuna número seis en ese tiempo. Y me acuerdo cuando él era concejal y cuando llegó a ser diputado, estuvimos acompañándolo en inauguración de varias obras. Eh, ¿Por qué quiere llegar a ser concejala su a c h a nuevamente? Asamblea. Y asamblea, perdón. a s a m b l e a j é lo bajé. lo bajé, lo bajé. <risa> no lo b a j ó sino、no. que lo puse en otro lado. ¿Por qué quiere llegar nuevamente a repetir asamblea y cuáles serían de pronto、eh, las necesidades que tiene su a c h a que usted ha conocido en todo su recorrido por el municipio? Bueno, las necesidades, Guillermo, son. Y、eh, me lo h dicho infinitas, digo yo, porque es que. Tantas que hay que es difícil de enumerar, pero yo pienso que, que en esta tarea que nos espera, usted lo anotaba en el pasado. Pues nosotros hacíamos las obras en la comuna, 1, que los parques, que los andenes, que los jardineles, que la pavimentación de, de Ciudad de Quito, porque era la necesidad prioritaria en ese momento cuando yo fui diputado. Y pues lo que me gusta es mostrar obras a lo largo y ancho del municipio. Pues usted anota en la comuna, se fue lo mismo, era lo que me pedía. La gente en ese momento.、Eh, si logramos el objetivo, si podemos estar nuevamente en la Asamblea, yo creo que el proyecto, los programas deben ser diferentes. Nosotros debemos focalizar el trabajo realmente para. Tratar de asociar a la comunidad para generar el empleo realmente que se necesita. Nuestro problema en sí es que nosotros, Suacha, nos,、eh, no se ha organizado y las comunidades no se han organizado para tener acceso a los recursos del orden de departamental y nacional. Pues están así que en estos últimos meses logramos gestionar a través de la Secretaría de Agricultura algunos recursos, pero la pregunta de ellos es: ¿tienen, ¿están asociados? Tienen una fundación, tienen una cooperativa, tienen una corporación. Y, y, pues desafortunadamente, en la falta de organización y viendo esa necesidad, nos pusimos en la tarea de empezar a asociar algunos. algunos Algunas comunidades para lograr pedirle recursos del orden departamental y generar de esta forma, si sea dos, tres, cuatro, cinco empleos, pero sabemos que son cinco familias que van a comer. Yo creo que la parte importante es la generación de empleo. El que tiene empleo tiene estabilidad, tiene salud, tiene educación. y、eh, Me parece que es prioritario trabajar ya meramente en la parte social. Pues ahí está la propuesta de don Guillermo Pachón, un hombre conocido en Suacha. Para la gente nueva que nos escucha, es un hombre con mucha tradición política en la ciudad, en el departamento, y que ha hecho parte de muchas campañas exitosas y ahora pues quiere ser parte de su propia campaña exitosa, que es nuevamente es la Asamblea por Cundinamarca, Partido Liberal L55. Don Guillermo, mucha suerte y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Guillermo, por darme la oportunidad de estar en esta emisora.